Señoras y señores, bueno, qué movimientos de carne seremos esta mañana. Alex. El genio Lucas. El Arcansas se encuentra Pablo y quiere mandar saludos. Hola Pablo, ¿cómo estás? Buenos días, eh, Alex. Por acá escuchando todos los días, muy muy buena la programación. Te tienes que nos alegra por este lado de Flores Miller Arcansas, este un saludo para todos que estén bien eh por ahí Bonita la programación Alex, me gusta por ahí todas las reflexiones y todo lo que está pasando allá con ustedes allá. Gracias, jefe. Le agradezco mucho que quiere mandar saludos, Pablo. No, pues este casi casi este por acá este es más que todo para toda la gente de allá de de California que el año pasado estuve por ese lado y y por ahí para para todos los de allá, a todas la la familia que se apellida Cortés de por allá de Morelia, Michoacán. Un día Salí de Morelia Michoacán, pero Morelia Michoacán nunca salió de mí. El genio Lucas, el show. En esos momentos uno convive con la familia pues de manera obligada, porque pues el trabajo no nos permite todo ese tiempo que ahora estamos disfrutando con ellos, tanto con los hijos como con la mujer, pero llega un momento en que se agobian, no porque están con ellos, sino porque empieza uno a pensar, y ahora cómo le voy a hacer para pagar esto. Ya se está llegando el fin de mes y para la renta y para la comida, pues como quiera ahí con una cazuelita de frijoles comemos todos, pero para pagar la luz, el agua, la renta, mucha fe Mucha paciencia por favor En esos momentos complicados Al regresar a casa Después de un día de trabajo Vio que su esposa Aún no había hecho la comida Se enojó mucho con ella Y se fue a la cantina Después de haberle reclamado con enojo a su mujer En el camino se le apareció la muerte Asustado Le preguntó que qué quería La muerte le respondió que lo iba a visitar a la medianoche y desapareció. Aquel hombre calculó que le quedaban menos de 5 horas de vida. Se regresó de inmediato a su casa y se disculpó con su mujer. La besó diciéndole cuánto la amaba, cuánto la admiraba y su lealtad después de tantos años de matrimonio. Después llamó a sus hijos y los abrazó y les dijo todo el cariño que sentía por ellos. Esa noche toda la familia cenó en paz. Aunque el hombre no contó de la visita que recibiría a la medianoche, puso en orden todos sus asuntos y le dijo a su esposa dónde estaba todo. Faltando 10 minutos para las 12, se salió al patio a esperar a la muerte. La noche era hermosa. El hombre se recostó en el pasto para mirar por última vez las estrellas. Escuchó el croar de las ranas y de los grillos. Cerró sus ojos y sintió la caricia del viento en su cara. Aquel hombre reflexionó sobre lo bonito de la vida y le agradeció a Dios por el tiempo que le permitió vivir, por la salud, por la libertad, por el amor, por el trabajo, por la familia. Y de repente, la muerte se le apareció. El hombre miró su reloj. Eran las doce de la noche. El hombre resignado le dijo a la muerte, Ya puedes llevarme a muerte. Ella después de un silencio prolongado Le contestó ¿Y quién te dijo que venía por ti? Todavía no ha llegado tu hora Nada más quería visitarte Para que me conocieras Y tomaras conciencia de mi existencia Pues nunca sabrás Cuando será mi abrazo final Porque a ningún ser vivo Se lo advierto Tómalo como un regalo de mi parte Porque aprendiste rápido a ser bueno Para que así aprecies más tu vida Tu tiempo tu familia y vivas mejor valorando lo mucho o lo poco que tengas. Casi todos los humanos se creen inmortales hasta que me conocen, pero para entonces ya es demasiado tarde. Al terminar de decir eso, la muerte desapareció. Señores, nunca sabremos cuándo será el último minuto. Entonces, si cada minuto es el último, ¿por qué gastarlo en discusiones? Preocupaciones, conflictos, celos, enojo, envidias, quejas y reclamos Mejor disfrutemos de lo que podría ser nuestro último minuto en esta vida Porque la muerte siempre será nuestra compañera inseparable y fiel Ténganlo siempre presente El Genio Lucas